ya empezó son sí, muy asociados el calcio e y ya empezó y ya asociado listo ¡papa, papa! Hola, hola, hola sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de fútbol y asociados. Para esta semana pues les tenemos de nuevo el resumen copero, resumen de Europa también, ecuatoriano, etcétera, etcétera. Tenemos mucho, mucho de qué hablar. Eh, sucesos agradables y no tanto. Así es, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este podcast de fútbol y asociado. Soy Borrego, les doy la bienvenida una vez más. Sí, de hecho, sucesos desagradables totalmente. Pero aquí estamos estos fútbol y asociados. Les recuerdo que estamos aquí gracias al aguante de Metal World, porque Metal World asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. We talking, you... Además, como no estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local te las trae Electro Supplies. También nos reproduce, nos retransmite los días viernes XDS Radio Online del Ecuador. L. Y pues, bueno, de los titulares. Goleada de Deportivo Quito, mínima derrota de Meleque. el balance relativamente bueno para los ecuatorianos en esta semana en Copa Libertadores, ha habido grandes encuentros por el torneo continental, los vamos a repasar enseguida. Eh, en el torneo local, Liga no afloja la punta, eh, había derrotado al MLE con claridad, pero bueno, esa victoria se manchó por un detalle que ya lo vamos a analizar, una trágica noticia sin duda, eh, así mismo, en el campeonato local, el nacional revivió, esto todavía dejaba sus dudas, eso vamos a repasar en lo que es la fecha de la copa que disfrutó. nuevo tenemos que topar entonces el tema de la violencia en los estadios, un nuevo uh, hincha falleció en las canchas ecuatorianas, vamos a exponer nuevamente nuestros puntos de vista que creo que varias veces los hemos dicho, pero vale la pena volverlos a analizar toda la coyuntura respecto a esta trágica. Sí. Análisis Análisis de resultados de UEFA Champions League, Europa League, previa pronósticos, todo eso y mucho más. Aquí en Fútbol y Asociados es tiempo de empezar con el programa. Wow, infotainment. De regreso en full Asociado, gracias al aguante de Metal War. Y como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil y todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Te las provee, te las puede traer directo desde el exterior. Electro Supplies al 096 82 uh, Ahora en cuanto a materia musical nos corresponderá poner ahí sonidos y producciones de los años setentas como ya lo habíamos hecho en un programa anterior fue algo de los sesentas voy a procurar que las canciones que al menos salgan al aire eh, sean interpretadas por chicas no sé no o tal vez sería de sería o, bueno me, blog, me hubiera amigo. dado el trabajo más bien de ver canciones de los setentas que les gustaran a las chicas no eso hubiera sido más másandro más así una cosa Sí, sí, algo así. Este majadero así. va poniendo punk, bueno, en fin. Pero no, no, no, vamos a ir poniendo de todo un poco y voy a poner algunas voces femeninas para que nos canten, eso sí, en los temas que sean a los que vayan íntegros. Eso así es. Es de 8 de marzo finalizando este día de internación. Cómo se echan flores las mujeres del día de hoy, ¿no? Tiene Interna internación, de la mujer. Pero tienen toda la razón. Bueno, sí, sí. ¿Y qué, qué más da yo si sí me pongo en el en el puesto del bolero, loco? No queda otro camino que adorarlas y. sí, pues. Eh, un, un feliz día a todas. Sí, sí, sí. Toda aquello, Damita, eh, que Aunque nos está escuchando. difícil eh. que nos escuchen hoy mismo. Igual. El día de las mujeres, pero de todas formas, siempre... Porque será todos bueno deben ser Día de la Mujer. Ese es ese, nuestro apetito. Ese verso trillado, ¿no? Porque pero, todos bueno. deberían ser días de, Como todos deberían ser días de las madres, del padre, del sí, abuelo, del de la secretaria. Bueno, lo, en fin. De todas <risa> formas, serie, es, es bueno organizar el calendario a veces, ¿no? Vigo. <risa> Sí, bueno. En fin, vamos ahora sí con el fútbol. Eh, ¿qué, ¿Qué partido quisieras repasar primero? El de Melek los dos? que se acabó de jugar y déjame iniciar con mi pequeño análisis. Verás, yo lo vi muy bien en Mele, me gustó su su juego. Lamentablemente fue un partido muy accidentado. Elementos dos se fueron lesionados, hubo un expulsado. Y eso hizo que todo lo que estaba trabajando Melec en materia de contragolpe Se le vaya al piso No fue una manera descarada de plantearse al al rival, ¿no? Yo más creo bien, que sí fue creo... bien osada. Sí, más bien creo que... Eh, yo me di, yo me refiero al plano defensivo, ¿no? Que no fue descarado en ese sentido de irse a encerrar o algo por el estilo Más bien lo de Emelec fue muy atrevido, fue a proponer Y se vino... Tristemente con las manos vacías, cuando por lo menos merecía un puntito. Emelec eh, empezó este partido con un 3-4-3, muy muy atrevido, ¿no? Porque ves en el otro lado que estaba Wagner Love, que Ronaldinho, entonces decías por ahí el la táctica de... del amor. <ríe> porque eh, decías, no, pues la del murciélago sería la mejor contra esta delantera, pero Emelec plantea, <ríe> te digo, planteó un 3-4-3, José Luis Quiñones, Achilier, Bagui Eso sí solo a Chilier digamos que tiene el, el perfil de zaguero central por, por excelencia, pone a, a dos carrileros en, en Valencia y el Vikingo Jiménez, dos volantes, uno de corte, nomás Pedro Quiñones, uno entre corte y ofensiva, Gaibor y Muy pone bien, tres delanteros, ¿no? Mondaini de Jesús y Figueroa. Mondaini no están dando bien en este año. No, y bueno, desde no hace no rato. no anda no. bien desde el 1 un de solo enero, año, un solo año que se le vio y ni más. Desde el 1 de enero de 2007 que se desvinculó de Melec en, eh, hace ya cinco temporadas que no no es lo mismo Mondaini. No es lo que era. Pero bueno, Emelec hacía un, un planteamiento muy bueno, muy atrevido. En el minuto dos, Marlon de Jesús se manda una de las suyas, es decir, perderse un gol en arco vacío. Oh, pobre hombre, y en verdad que, que a veces le pasan estas a Don Marlon y, y realmente no fue el, el mejor de los partidos para él. Porque, claro, de, después de esto viene el tema de la expulsión, pero bueno, que se ...se atrevía a proponer... ...Figueroa andaba en buen nivel... lo ...Lodegner Valencia viene siendo realmente... ...sobresaliente tanto a nivel local... ...como internacional... ...yo creo que a este muchacho le queda una temporada más... ...en el cuadro millonario... ...¿no habían dicho que ya se lo solicitaba por Brasil mismo? Bueno... Eso, ...esos son rumores... ...no, como dice no la caso, esa jugada eh, ...y entonces habrá que ver... ...pero eso sí, Inher Valencia viene... ...en un gran nivel, muy rápido... ...muy preciso él... ...por el costado derecho y le, le habían hecho pasar mal pues a Flamengo, que el golpe del cuarto de hora primero recién va reaccionando eh, el, el cuadro de Río de Janeiro y fue un partido tas con taz, al menos en el primer tiempo lo fue eh, un poquito ya bajaron las revoluciones fruto de que eh, tuvo un inicio bastante errado de este partido y lo de Melec venía todo perfecto para mí bastante bien hasta que regale a expulsión de Marlon de Jesús en una jugada que Me, me parece que peca un poco de ingenuidad el delantero ecuatoriano, y a, abre demasiado, o sea, yo sé, sí, y en las redes sociales se expuso mucho esto, no que es imposible saltar sin abrir los brazos, pero yo creo que expone demasiado el codo, y, y la mala fortuna también al, al defensa este, al número tres Wellington creo que fue, Al peladito. Se le, se le abre la ceja, se sangra y eso le horrorizó al árbitro, le chantó la roja de inmediato a Don Marlon. Bueno, ese cero era muy bueno para Meleca al término de los primeros 45. Claro, ese fue el problema. Si no sangraba no le sacaba ninguna tarjeta, porque fue una jugada propia del fútbol. Como sabe decir ahí el colega Bonafón, que a muchos podrá caerles mal, pero en todo caso le cito, um, el fútbol no es ballet, el de fútbol es un deporte de contacto. Y la jugada que se da entre Marlon y, su y el defensa del Flamengo Es propia de cualquier juego profesional, semiprofesional, entre panas y etc. Solo que normal normalmente no sangras porque ¿quién no ha recibido un codazo ahí saltando, un manotazo? Lo malo es que ha sido de de porcelana ha sido el el defensa de Flamengo entonces eso le, le, le terminó haciendo ahí el perjuicio realmente y le terminó haciendo a Emelec que baje la guardia y que termine perdiendo el cotejo, así es de eh, empezando desde el segundo tiempo eh, Fleitas implementa cambios, sale se había lesionado, no sé si ya dijiste de las lesiones de, en, en Seleccionó Quiñones. Ah, claro, selecciona lesiona claro. José Luis Eso también le, le creo que le descuadra un poco. Trastoca le, los le planes. Entra Carlos Andrés Quiñones, pero bueno, no sé no sé cómo está ahí planteando fleitas, pero me parecería que hubiera sido mejor de pronto Mariano Mina, que es más centro Sí, más, que, más función, más oficio. Que Carlos Andrés, por Así ahí es. podía haber sido. En el segundo tiempo, el cambio es el siguiente, entra el jugador... Walter Isa por Mandaini que era lo más bajito de Melec Pero se le desbarata los planes cuando la O21 jugada en que parecieron lo que son fue este parcito eh, Ronaldinho y Wagner Love hacen una pared y define este último eh, Y decreta la única del compromiso Pues Wagner Love para el Flamengo Partido se hizo en el segundo tiempo Creo yo bastante más aburrido Entra Viñeri por Figueroa No fue la solución Y el Melec se fue apagando en, en la ofensiva En el segundo tiempo de hecho en el primer tiempo estuvo pivoteando muy bien los balones Figueroa, tuvo una sí. buena primera etapa Yo solo creo que por algún tema físico pudo haber salido porque no no me pareció para nada que salga Figueroa eh, y Sobre todo en ese momento porque no era, era recién el primer cuarto de hora del segundo tiempo Sí, no no no hay no hay duda que Emilegui hizo un buen un buen partido y mereció muchísimo más sí. eh, di pena. digamos que en todo caso el, el, el rendimiento es para dejar tranquilo esta era tal vez la salida más brava que tenía el cuadro millonario y era de, de, estaba en lo presupuestable una derrota no fue fue de todas formas fue un buen partido eh, un punto hubiera sido valiosísimo para los millonarios eso sí Pero bueno, el, el MLE de todas formas viene por lo pronto haciendo los deberes, que es ganar de local, mientras se mantenga así puede, puede seguir soñando. si sí, un un verdadero, eh, no sé, una verdadera luz en el camino fue la participación de MLE, porque si tú como hincha te ponías a ver, si sí te emocionaba y te invitaba a soñar y a tener la esperanza de que todavía se pueda hacer más en esta copa. Claro, eh, Se le fueron de... los... dime, dime. Sí, sí, lo de Flamengo muy poquito, no. Eh, salvo el gol y un par de jugadas más, eh, no, no brillaron tanto sus estrellas. Y un par de tiros libres que asustaron por ahí. Sí, ¿no? sí, de la mano de, de Ronaldinho, de Doctor Muelitas, uh -huh. ya Jarvis. Demasiados apodos que tiene este pana Ronaldinho, en fin. El otro partido de ecuatorianos eh, sorprendió la contundencia de la victoria de Deportivo Quito 3 por 0 sobre el Inajudo Vélez Sarsfield. Eh, si viste el partido, puedes concluir que si bien el Quito sí se mereció esa victoria, de pronto fue mucho el 3 por 0. pero es que también hay que decir algo, el Quito hasta que se da el, pina, el penal sobre Alustiza, que fue cómo consiguió el primer tanto y cómo abrió la ruta a la victoria. No veías cómo le iba a hacer los goles, o sea, no era tan claro, no era tan peligroso. No era si, para nada. Si bien eh... si bien proponía por momentos, manejaba a ratos el balón, pero de no ser por ese penal, tal vez la historia del partido podría haber terminado en un claro. empate, porque hay que hacer o sea, yo sé que esto es especular. Pero la verdad es que ese penal cambió la trayectoria del partido. Hay partidos en los que un equipo es ampliamente superior, eh, le pelotea al rival, le entra por las bandas, por el centro, le patea de fuera, cabezazos, etcétera, etcétera, Y producto de esa presión a veces se producen los penales. En este caso no fue así. Y por eso es que yo me atrevo a decir que de no ser por ese penal tal vez la historia no hubiera sido esa. Eh, fue una jugada bastante fortuita, eh, en, en el lado de la prensa argentina se habla de, de un total perjuicio arbitral, eh, ah, escuchabas la era. transmisión de Fox y estaban indignadísimos, ¿no? que no era penal ni a palos, ¿viste? pero eh, la verdad es que yo sí creo que era penal, eh, eh, eso sí a Lustiza se fabrica el penal, pero termina el zaguero Domínguez comiéndose feliz. Eh, la maniobra de del de chavo Alustiza, el deportivo sí hay contacto, ¿no? Sí, hay contacto, hay desplazamiento, cae eh, se, Pero se... no es tan clara de esas jugadas que tú dices, es penal y Penal punto. clarísimo. Sí, sí, no, no. Pero obviamente, bueno, el lado de la prensa argentina saltó No creo Exagerados. así. Exagerados. Pudo haber pudo haber pasado cualquier cosa. Uh, uh, Más bien dicho, puede haber árbitros que piten eso y otros que no. Pero lo importante tampoco... es que el Quito se lo sancionaron y marque el primer tanto. Así es, el Quito había también puesto un, un once bastante atrevido. Eh, bueno, estaba de local y habíamos señalado que el triunfo era muy importante para sus aspiraciones en este cotejo. La línea que ya se viene popularizando, Velasco checa Espinosa mina un solo volante de corte como Alex Bolaños que se pegó un partidazo un buen partido un, un volante, Saritama que en el primer tiempo hizo una labor más bien mixta eh, Paredes y Martínez por la, las bandas eh, sin duda fue un, una, un, gran, un gran aporte el retorno de la hormiga Paredes en el juego ofensivo del Deportivo Quito, con él la cosa sí fue muy distinta de lo que ha sido el rendimiento del cuadro Chuda en este esta primera parte del año. Dos puntas a Lustiza y Bebacua. Eh, el Quito estaba realmente complicado, maniatado en, en su esfuerzo, eh, estaba siendo muy bien controlado en el medio campo, lo poblaron muy bien gente como Cerro, como Canteros, eh, jugadores que quitan y, y se desdoblan en el ataque. Papa y Cubero permanentemente subiendo el Pocho como, como su cartel lo indicaba del más hábil de Vélez, eh, haciendo de las subidas en el borde del área, se perdió dos oportunidades clarísimas, yo creo que se sobró un poco a la hora de definir, eh, si no bien hubiera por lo menos clavado uno de los goles y, y así mismo la historia hubiera sido <risa> diferente Salud hermano, eh, sobre el final viene este entonces, este Pena lo transforma a Lustiza y con esto el Quito se fue eh, en ventaja al descanso y realmente se desbarata el cuadro de Vélez en el segundo tiempo tras este gol, porque en el segundo tiempo fue un cuadro totalmente impreciso, lleno de errores, de eh, eh, eh, eh, mm, no creer pues por la jerarquía de este equipo. Y tempranamente llega el segundo gol, el corner corto, se podría decir, de Saritama, eh, Martínez cabecea. Y sale muy mal el arquero, Barovero, Cabecea en la oreja, Barovero es cosas que normalmente veíamos que esos goles nos hacían a nuestros equipos, no al Ajá. revés. Pero bueno, 2 eh, por 0 para el Deportivo Quito, y se le fue encima. El Quito, en, al menos en, la en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, fue totalmente superior a Vélez Arce. y vendría el 3 por 0 finalmente obra de Luis Fernando Saritama que estaba regresando él llegó prácticamente con las justas a este partido luego de problemas físicos y se reencuentra con un gol a Saritama y a Paredes los tuvieron pero prendiéndoles velitas para que lleguen a este partido y ambos ambos dos eh, ambos fueron muy muy influyentes en el resultado y en el trámite del partido partido, una espectacular jugada de Martínez, un sombrerito para el pase de Saritama que definió de un zurdazo, tres por cero y con esto liquidó el partido del Deportivo Quito, eh, hechos históricos para el Deportivo Quito, es la primera vez que golea en en Copa historia, en Copa o sea, ¿no? Libertadores dato que infiero así mismo de lo que le escucho a don Aurelio Dávila y antes que se ponga bravo que, que no citan la fuente, nadie Pues yo sí le cito Así son de vivísimos el resto, ¿no? Sí, loco, yo creo que siempre es bueno citar Lo que pasa es que, a ver, tú conoces, cuando te da algún dato un periodista Que tú sabes que ni de chiste te pudiera estar manejando esas estadísticas Es evidente, o sea, sabes que no No, el pana no Por ejemplo Si tú me dices un dato estadístico, así lo que sea, yo te creo, o sea, y capaz la gente que ubica ya fútbol asociado sabe que probablemente de ti sale cualquier estadística. Pero si yo me mando así una mega estadística y he hecho el que ya me la sabía y no porque investigué o algo así, o sea, saben que no, ¿me entiendes a lo que me refiero? Entonces, okay, claro. normalmente quedan mal, hay periodistas que quedan mal porque se sabe que ellos no manejan ese tipo de información. En fin. Bueno, sí, sí, eh, la, la gente sigue Muy más bien, rápido que el es, mentiroso es que el ladrón, virus. pero... Sí, sí, es un triunfo importantísimo, 3 por 0. Es un triunfo muy valioso porque Histórico, habíamos ¿no? señalado que la clave sí. del Quito está ganar todos sus, en ganar todos sus partidos de local, puesto que ya ha conseguido uno de visitante en México. Y entre uno de los más bravos, si no era el más bravo de, de la llave, eh, es ciertamente un alivio que ya tenga los tres puntos en el bolsillo del Deportivo Quito. De aquí vendrán Chivas, Defensor, eh, el cuadro mexicano. Los mexicanos normalmente son muy complicados para nosotros, sea en la cancha que sea, porque... Vivimos mismas condiciones atmosféricas, pero el cuadro de México no viene tan bien jugando. Y el defensor, yo creo que el Quito sí le puede ganar de local. muy eh, bien. Si hace bien los deberes, está en segunda fase el Quito. Y nos habíamos, calla la boca. Sí, como habíamos dicho, este es el partido clave para el Quito. Creo que en eso habíamos señalado por el tamaño del rival y la importancia anímica que podría tener este. Es importante también señalar que ayer al menos unos mil hinchas del Quito puede ser... Un poquito menos tal vez, se acerca a 9.800 pagados según el informe. Bueno, entonces digamos que unos 11.000 o 12.000 estuvieron ahí en la cancha. Es muy bueno ver cómo el marco de público, en, al menos en partidos internacionales, normalmente cuando juegan nuestros equipos es agradable, se crea una atmósfera que da incluso ganas de ver los juegos, ¿no? Es simplemente más bonito puede que se juegue feo, pero cuando hay personas en el ruido ambiental ya como que eso te acurruca digamos en la transmisión mucho mejor eso yeah. es, es, sin duda es así a mí sí, a mí sí bueno me gusta haya... el, el barullo en el fútbol no sé yo sí. así mismo en redes sociales a propósito de, de lo que pasó en cancha de liga había gente que decía que está de por mí que qué me importa que se proscriban las barras organizadas puesto que a mí no me aporta nada de ese ruido pero bueno oh gustos y colores, a mí personalmente yo, yo prefiero con alegría el fútbol, no sé. Sí, sí, sí. Eh... Bueno, y eso hacía referencia, ¿no? Qué bueno que se haya dado cita la hinchada del Quito, y qué bueno para el Quito que va a seguir recibiendo de seguro buenas Eh, buenas bolsas de dinero Producto de sus dos siguientes juegos de Copa Libertadores Porque la gente va a responder La gente va a estar motivada luego de ver estas victorias Ahora en campeonatos nacionales es otra historia Vamos con otros resultados de Copa Libertadores Otros resultados El martes en el grupo 8 Uno de los grupos más bonitos El Peñarol Y Universidad de Chile Empataron uno por uno En encuentro muy bueno Muy disputado Una pena eh, por el Mirasol sí, está está al borde de la eliminación sí, ya con con este resultado de local también. Es que ha perdido de local con el Nacional, recuerdo, sí, aquí está 4-0 fue, y ahora empata con la U de Chile. Así es, mientras tanto en Mendoza en estos momentos está por finalizar un partido espectacular eh, están 4 por 4 el Godoy Cruz con el Atlético Nacional seguramente está por concluir el encuentro ya estamos en minuto 90 Eh, otros resultados un del resultado, 6 de permite un resultado que al Atlético Nacional le perfila como el posible clasificado ya de este grupo y la U de Chile es, es de palo que puede estar pasando también así es eh, se estaban perfilando como los favoritos de este grupo en otros resultados del seis de marzo un otro gran partido el Vasco da de Gama derrotó tres por dos a la Alianza Lima esto en el grupo cinco Eh, con lo que suma sus primeros tres de, el cuadro de de la cruz de Asco, Malta la Gama se lesionó Tenorio el otro día en Carlitos un partido Tenorio de Copa Tenorio se ¿no? se lesionó o sea, de tendón el de Aquiles sábado meses, pasado seis meses del de regolpe de Aquiles es una es una lesión que no hay veces que acaba con las carreras de los futbolistas yo cuando me enteré eso me, me se me espeluznó todo el cuerpo esperemos que luego lesión de estos seis meses bien. Eh, y había anotado pues, su citó. primer gol y todo, Carlitos Tenorio, ah, es una, una completa pena, oye. Bueno. Eh, otro partido, otro partido el 6 de marzo, Unión Española 1, Universidad Católica 1. Lindo partido entre chilenos, el, el cuadro de Unión Española está perfilándose para ganar este grupo. Eh, más tardecito, hoy ya eh, dentro de poco comienza el duelo entre el Junior de Barranquilla y el Bolívar. Si podemos, les avisamos cómo, cómo van hacia el final del programa. Y ahora 7 de marzo, Edison, este Santos Internacional entre brasileros, Tres goles de Neymar fueron, ¿no? Así es, este está... Este está man así. que lo, lo vi jugar en el Quito, luego lo vi jugar en el Santos... <risa> el, y, eh, ah, y por cierto, hoy en el Flamengo le vi a otro igualito también. ¿no? Ah, sí, este, este ¿cómo era? Muralla, creo que ah, era. Algo así. Bueno, pero aquí bueno. se mandó un partidazo y unos golazazazos. Eso a nivel Bien. sudamericano ya uno está acostumbrado a verlo a Neymar, estamos esperando que dé el gran salto. Y verlo hacer eso a nivel de selección y cuando pueda estar en fútbol europeo igual. Unas participaciones ya mismo estará, el Santos supongo está haciendo todo el esfuerzo posible para para revalidar este su título vigente de campeón de América con su gran figura como es Neymar que está en gran nivel. Pero es claro y creo que eso ya se dijo, mitad de año Neymar estará en Europa. Sí, va, va a ser imposible re retenerlo Ellos pretenden acabar, como tú dices, libertadores de la mejor manera Y de ahí hacerse del buen billete que necesite. Así es, en Paulo, Pablo, Corinthians derrotó 2 por 0 al Nacional Paraguayo eh, Claro, triunfo del, del cuadro del Team Aum eh, sí. Asimismo en el grupo en el grupo 6, grupo no, no, en el grupo... 4, en el 4 te saltaste porque fue ese resultado sorpresivo de Boca de este Juniors Este partido, ante Sí, claro, sorpresivo porque Boca normalmente se ha hecho inexpugnable en su cancha, en la bombonera, dos por uno, pero déjame decirte que Fluminense le pegó un baile a Boca Juniors, un cuadro que no no tengo idea por qué permaneció con treinta y pico de partidos de invicto, eh, sin mayor idea, no sé. Y, y la verdad, eh, tanto eh, estos, estos partidos se dieron el, el miércoles, no. la caída de Vélez, la caída de Boca, siendo estos dos mejores representantes del fútbol argentino, te hace pensar que realmente está ese torneo en, en decadencia porque lo de Boca ayer fue muy pobre, y Fluminense bien a, pudo haber ampliado esa diferencia, un Deco fenomenal claro, Deco de Fred y brillaron justo ellos dos es que también la plantilla de Fluminense puede ser que esté mejor armada que la de Boca, la del mismo Santos es superior a la de cualquier equipo argentino sí, hoy por es, hoy. Es, yo creo que este bueno, es fácil inferir, me parece que este año la copa queda en manos de un brasileño igual. Oye, oh, dale candidatos. chance al Quito y al Emelec, brother, ¿qué pasa? Grandes ya, candidatos estás, estás espantando la audiencia, hermano la, la audiencia <risa> eléctrica, la, la audiencia no, pues, brother el, el Quito con la victoria <risa> frente a Vélez realmente eh, eh, se encamina bien en, en al menos pasar de fase, vamos viendo qué tal, pero eh, yo digo por las no, fi, grandes... Ya, con con seriedad con Los grandes figuros tienen los brasileños, no? Fluminense tiene a Deco, a Fred, eh, Flamengo tiene a Ronaldinho y a Wagner Love, eh, el Corinthians también tiene un equipazo, en Santos tiene a Neymar. Locos son, están jugando con gente que tranquilamente Neymar, debería Ganso, Elano, gente que fácilmente estaría jugando en el fútbol europeo a gran nivel todavía. Entonces, la Copa es lo más probable es que se quede en manos de los brasileños. Claro, y ese Corinthians lo tiene como es Lietzon, Alex, Alex. No, es una cosa de locos ese equipo. Sí, es lo, más, lo, más, lo, lo mejor en estos momentos tiene el fútbol brasileño. Ahí Brasil. está Adriano, ¿no? Así es. Bueno, eh, entonces con esta revisión de Copas Libertadores nos vamos a la primera pausa musical. No sé si te agarré en offside, pero ¿qué nos tienes preparado mm, para este momento? Más o menos en offside, pero... Verás, esta este es justo se me cruzó Por por por frente Este es un tema que Bueno, a veces nos, He visto a varias mujeres Emocionarse mucho con, con este tema Es de Gloria Gaynor I will survive ¿Te parece eh, que es un tema? Terminó el partido en Mendoza entonces cuatro para Godoy Cruz cuatro para Atlético Nacional Vamos con Gloria Gaynor ¿Y eso no es un tema con el temas, que las chicas temas. suelen? Sí, por el, por el Coro, por, por la La letra, ¿no? Que sí, es, sí, Vamos de Vamos ahí. Ya regresamos en Fútbol que... social. ¿Qué? Change that stupid lock, I should have made you leave your key If I'd have known for just one second Oh, mm -hmm. not il vostro programma Calcio e Associati Aquí en Fulvio Asociado Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War es asesoría en software y hardware A la orden con Metal War Metal War, ¿cómo no? Metal War, Metal War Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096 82 90 96, Con todas las autopartes que no encuentras En el mercado local poco malita la garganta por el los cambios bruscos de clima el polvo que anda ahorita en el por aquí cerca de mi hogar oye Barreras por eso mismo creo que me enfermé más bien bueno eso fue Copa Libertadores Edison quieres meterte al Campeonato Nacional de Fútbol. Así es, Fecha torneo local. 5. 5 a la 4 se cinco. jugará el, está 28, aplazada. Ajá. el 28 de marzo. Eh, antes, eh, Conca Champions, está el Isidro Metrapande, El Salvador, ganando 2 por 1 al Pumas de la UNAM. Okay. Estas aplicaciones son bestiales ¿verdad? Estas de resultados al instante en el celular ¿verdad? Es una maravilla Creen, creen que sabes todo viejo. En la fecha número 5 Se había iniciado el viernes pasado Juego entre Deportivo Quito y Técnico Universitario En Celo, la Tahualpa, se jugó, ¿no? En el Atahualpa eh, Choque de dos porteros que dicen que son gemelos de Lizaga y Blasquez, <ríe> eh, separados al nacer, ahí eh, era de que les pongan la canción de India Kuriaki, pues viejos. ¿eh? <ríe> eh, un partido que realmente el Tito no le fue nada bien, que lució perdido. Y bueno, va, me, me parece que va, va a lucir así mientras esté con el equipo mixto con el que juega el torneo local realmente me parece que no van luciendo las figuras que contrató para este año, figuras todas en sus equipos, de menor cartel que cartel, ya estoy sigo dominicano chico, eh, menor cartel que, que el Deportivo Quito, gente como Vega, como Luna de pronto, como el mismo Thor Escalada, no, no les está yendo bien tan como Jefferson Congo Etcétera, etcétera. Creo que el único que, que ha tenido buen pie es Freddy Olivo. Sí, le ha ido bastante bien. El, el también, de hecho, me parece que, que cambió la cara del Deportivo Quito en el encuentro a Copero una vez que entra Olivo en el segundo tiempo. Y... Entró para finalmente cerrar lo que fue ese partido y no le ha ido mal. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, pero... Contigo. Eh... Hasta el viernes era preocupante lo del Quito. No ganaba, eh, ha perdido puntos de local frente a cuadros que se supone que tenía en el presupuesto los tres puntos como el técnico, como el Manta. Pasa también que a veces es más difícil jugar contra los equipos de tu propia casa que contra rivales de los más pintados pero que vengan de otro lado y no estén tan familiarizados con tu juego. Y, y, y eso es así. Lo del técnico universitario viene siendo bueno. El, a Fabián Bustos se le ve un técnico más maduro, ya no es tan alocado como en sus tiempos de Galmán. Sí, ah Sí, toma muchos recaudos y en eso se vio en este partido, donde un partido muy inteligente y práctico hizo que saque el famoso cero que suma, ese cero por cero, el empate de visitante, y le tiene ahí peleando puestos de arriba al cuadro ambateño. Y es importante, además que mantuvo un invicto, Esos tipo de detalles a veces suelen aportarte cuando estás llevando una bueno te mete en presión pero también son carta de presentación ante los rivales y el técnico universitario sigue de invicto, Así es, un triunfo o tres empates, después del en día sábado el el, el cuadro de Liga de Loja derrotó en Riobamba al Olmedo Un Olmedo que al cual se, lo sigue, se le sigue ya expidiendo su partida de defunción ante los sucesos acontecidos. Es que sí, eh, el Olmedo ha perdido um, tres partidos de local. Chuta, cada cada juego es una palada de tierra encima para el pobre Olmedo. Así es, de, a, a ver, perdió con Emelec... Después perdió como local frente al técnico y ahora pierde frente a Liga de Loja. Rivales a los que se supone que debía ganar, pues. Emelec eh, siendo del llano, Liga de Loja... Rival directo. Rival directo, técnico universitario. De igual forma. Y, y lo preocupante, Olmedo no ha conseguido un solo punto, no ha hecho ni un solo gol. Y, y las presentaciones son muy pobres pues Hay que decirlo El cuadro de Liga de Loja sin hacer mucho Consolitario tanto de Walter Calderón En el primer tiempo Lo liquidó al Olmedo Que jamás tuvo capacidad de reacción Una pena por el Olmedo ¿Qué solución se le puede encontrar No, no se sabe Finalmente del de lado, de lado de Liga de Loja Es importante que Walter Calderón amparezca Si bien su primer tanto, esto va a ir sumando para que poco a poco ese poder ofensivo grandioso, del que, bueno, no sé si grandioso, pero que puede llegar a ser notable, del que nosotros hemos hablado mucho aquí, pueda hacerse presente en próximos juegos. Así es, eh, ya viene reaccionando Liga de Loja que nos había parecido decepcionante su inicio de temporada. Y que prometía muchísimo más y, y todavía promete. Ahora vamos al domingo. El domingo tuvo el plato fuerte, grandes partidos el más importante era el que se jugaba en Casa Blanca Liga Deportiva Universitaria derrotó dos por, por cero la punta. a MLE que era partido por la punta, finalmente la punta se se de, de, de la misma más bien dicho, se adueñó Liga Deportiva Universitaria y bueno vamos a hablar primero del aspecto estrictamente futbolístico y luego vamos a, a pasar a, a, al, al a tema lo... violencia sí. eh, que empezaba a sí mismo muy bien este partido Primer buen tiempo un Muy buen primer tiempo el, Se habla que el desgaste del primer tiempo Le hizo pasar factura en el segundo En donde sí, el cuadro eléctrico generó varias oportunidades de de gol No supo concretar una vez más Don Marlon de Jesús Por ejemplo, en Nervalencia fue una pesadilla por derecho una vez más Y sí, el Emelec que pintaba para hacerle un partido muy complicado a Liga eh, que no eh, no tenía reacción hasta que empezó a, a acordarse de que está en la cancha Damián Manso y sí digo, si bien Liga tiene un equipazo y hasta ahorita está con justicia en la punta podría ser que acusa de manso dependencia el cuadro de la U, puesto que es otro cuando manso se prende y es a partir que de la primera media hora de juego que empieza a repartir pases gol Se pierden increíbles una Bieler y otra. Me parece que el jugador Ceballos creo que fue. Mismo Ceballos. Que luego terminó marcando el gol. Enriquez. Se pierden oportunidades increíbles a, finalizando el primer tiempo. Pero quedaban a, a entender otra cosa en el cuadro de liga. Que golpeó muy rápidamente en el inicio del segundo. Cabe Sazo de Ceballos tras centro de Manso y establecía la primera, Ceballos ha hecho tres goles en, en, en torneos profesionales del Ecuador, los tres en Casa Blanca, los tres de cabeza eh, bueno, se perfila para un buen cabeceador, ¿no? El muchacho todavía está enterita a su carrera y de ahí se descontroló totalmente Melec, se vino de hecho una tromba Liga 159 Ariel Nahuel Pan, Entrando y vacunando Marcó el segundo En ese momento parecía que Bueno, él solo tuvo que empujarla prácticamente Pero se venía La tarde Trágica para Emelec Según el ritmo que estaba imponiendo Liga Y la falta de precisión En la marca que acusaba a Emelec ¿Por qué? Porque si una Virtud había tenido Era robarle el balón a Liga Además de impedir que se ponga en contacto con el esférico Damián Manso principalmente Y así lo había controlado bastante bien el el cuadro eléctrico Pero en la segunda etapa faltaba esa esa ese anticipo, esa presión constante Para repetir lo que había sido la primera etapa Y en algún momento incluso quienes hacían las transmisiones y demás Mencionaban que el partido daba para un 3-0 Y si es que seguía Liga... Acelerando Y Emelec tan desencantado podía venirse una goleada Así es, eh, debuta con gol, Ariel Nahuel Pan eh, Parece que sí va a, dar lo, lo, va a rendir lo que se pagó por él ¿Viste bueno, que asomó? No, no, sab no sabríamos tanto, ¿no? Viste que asomó en el partido de Quito veles parecía Pitbull el pana. Y <risa> el... por Pitbull hablo el, el, el man este que no le gusta cantar solo, no no por el perrito. <risa> no Igualito. Le, no le gusta cantar solo. No, sí. No, no le gusta cantar solo. Yo no, no, no, no me sé una canción de ese man que sea solo de él. No me sé, dices. De no, no. Si sí con... te la sabes. No cacho. O sea... Pero bueno, también pasa que al man lo, lo buscan todos, o sea... Ah, ya ah, creo no. que tiene una llamada rogado de, de Delfín Quispe y de la Tigresa para hacer una versión ahí. Ha sido rogado, solicitado, ¿no? Claro, es que al mal le buscan todos también, porque es el de modos. Es, es, es la sal de Está tu de huevo fumé. tibio musical. O un FIA featuring Pitbull, loco. Bueno. bueno, entonces, buen triunfo de liga. Eh, aquí poniendo un poquito de alegría, porque eh, la lunes siguiente se hablaría de cualquier cosa, menos de este buen partido que fue de todas formas el disputado en Casablanca ¿Sabes que en este juego también tuvo mucho que ver eh, los cambios porque de repente el técnico Fleitas se le vuela la teja y se quiere ir muy para adelante yo no sé, a veces sí conviene por el mero hecho de obtener puntos ser chances chance cicatero pero él lo metió a Ángel Mena y raro, ¿no? siendo el lo Pablo, sí, lo metió a Pablo Palacios Perdió ahí el control del partido. Bueno, de Mena era imbarajable eh, Eddie Coroso me parece que es un jugador que básicamente está ahí por el reglamento. No no encaja mucho en el plan de Melec. Lo que pasa es que para Eddie, Eddie Coroso tú tenías por ahí los Quiñones, por ejemplo. Se hablaba mucho de Polo Huila. Que jugadores con un mayor manejo, incluso defensivo. Ángel Mena es totalmente... Eh, eh, toca eh, poner un sub... 20 y estás, ahí estás complicado. No, pero yo digo para el segundo tiempo estoy hablando. Sí, no, a ver, eh, déjame revisar un poco los suplentes de Melec Claro, estaba Polo Will, el, el que estaba por ahí en ese puesto era Polo Will. pero se prefirió ponerle a, a Ángel Mena. Ajá, incluso se lo metió luego a Walter Issa ya finalizando el juego y se lo saca en Valencia, o sea, siempre se hizo cambios muy ofensivos y de igual manera te digo entró Pablo Palacios y no se reforzó lo que había hecho bien MLE que era romper el juego de liga quitándole el balón y evitando que empiecen a tocar en medio campo que ahí es cuando liga te empieza a generar espacios a las espaldas de los zagueros desgastando la pelota y te lanza por ahí una buena diagonal manso pero no no reforzó esa labor Fleitas Por ahí un poquito, sí creo que pasó por error táctico. Pero bueno, en fin, Eso así terminó el... este partido, ¿no? Así es. De... Estuvo ante casa prácticamente llena. Hubo, Pro... uh, calculando unas mil a mil personas. No me sé el dato de Taquida pero sí hubo bastante gente. El, más o menos paralelo a este partido se jugaba el duelo entre Macará y el Nacional, que se le dio un poquito menos de bola, pero fue un partidazo, ¿no? Fue, bueno, al final estuvo realmente dramático. El cuadro de Nacional eh, no no jugando bien el primer tiempo, fue aburrido, pero ligeramente superior para el cuadro de Ambato. En un partido que, que sí él, él llegó, llegó, empezó a llevar al borde de la desesperación, tanto así que se ya se hablaba de desmanes en el lado de la barra de Nacional. También hay que decirlo que estaban haciendo ahí relajo en el segundo tiempo. El Macará se pone en ventaja con un tiro penal de que ejecutó el pichón Carlos Quintero. Y el Nacional parecía totalmente falto de, de reacción y sobre todo reacción futbolística. Un cuadro que, que muy desordenadamente se, se iba al ataque y que encontró en el cambio de Edmundo Sura la salvación. Increíblemente, tú sabes que es un <risa> jugador al cual yo no le tengo confianza para nada, pero bueno. De vez en cuando a salva a un partido de en el Nacional. No, no, no. En el hocico totalmente este juego. Bueno, son, fueron dos jugadas de balón detenido. De que se vistió de héroe se vistió, pero hay que hay que anotar un poquito estas circunstancias en el minuto. Claro, y Nacional no, es que no se perfilaba como siquiera para llegar al empate. De pronto llega este tiro libre, el cual ejecuta a Sura y se desvía en un defensa de Macará, cuando no podrías decir por ahí gol de tiro libre a Cristian Mora, ¿no? Claro. Pero, Eh, no, no tiene la culpa, ahí se desvía en un defensa y esa y en, en esas circunstancias es muy complicado atajar un balón, se decreta en el minuto 89 el empate y ya con eso la gente del lado de Nacional se daba por bien servida y ni siquiera reaccionaba ni la transmisión, ni linchada, ni yo, ni nadie Y de pronto estaba el penal y fue un penal clarísimo. El que le cometieron apreciado, el, este exagero González me parece, alza demasiado el pie. Y cae apreciado, que ciertamente está, había estado buscando esta falta, pero bueno, al final se dio. el Cobra en el minuto 92 de Mundo Sura. Y milagro en el Bellavista. El Nacional daba increíblemente la vuelta y se llevaba a los primeros tres puntos de esta temporada. Detta är dance by standing on the wall. dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt. Det är dåligt si bien reconfortante fue mucho producto de la suerte y que todavía no está en su mejor nivel nacional y hay mucho por por lo cual trabajar, de todas formas obviamente en el lado anímico le viene excelente estos tres primeros puntos al cuadro crioso, sobre el final hubo si sí, reportes de, de grescas de hinchada de nacional que fue un número bastante aceptable a Stambato y gente que también vive ahí mismo y hinchada de macará Hubo incidentes y siempre que comenten eso yo los, los voy a reportar en cada podcast. ¿Dónde hubo relajo? ¿Qué clase de relajo hubo? Eh, creo sí, que sí, es, es el aporte adecuado. A, a, no, está bien decirlo, está bien decirlo. Violencia. Hubo sí, sí. aquí broncas, se dice que hubo piedrizas de lado y lado, una cosa que, que está pasando lastimosamente seguido en el país. ¿No te Bien. acuerdas que la otra vez ya hubo un problema y no sé si fue con los, los, con los hinchas del técnico universitario cuando vinieron por... Ciudad Así fiesta, está creo, un poco con... Yo Atahualpa. no sé qué, qué tienen el channel nacional con la gente de Ambato. Sí, ¿verdad? oye, ¿qué pasa ahí? <risa> no, no sé, no son, no son malos, loco. Mal, tienen bonitas bueno. fiestas, loco. Eh. En fin. Manta y Deportivo Cuenca y pataron 0-0 un duelo jugado en el Estadio Capo, el... Eh, no ah. podía hacer uso de sus canchas tentativas del Manta. Le tocó ir ah. a Guayaquil. Un partido recontra que aburrido. Me dormí en parte del, del fin del primer tiempo. No debería haber dicho eso tal vez, pero es la realidad. Porque estuvo muy aburrido el juego. El Cuenca eh, fue a amarrar, me parece a mí, el empate. Y sobre el final de cada tiempo, el Manta intentó acercarse al arco rival, pero realmente el 0-0 fue justo y fue el reflejo de lo que se dio en la cancha. Eh, curioso lo del Manta, no ha hecho ni un gol y todavía no gana como local, pero ese local es comisas, pues que, porque hasta ahorita no juega en el Hawkeye, ahora le tocó ir al Capel. Ante, como dicen los colegas de CR, satelital, cemento puro. Si sí, la cancha tampoco estaba en el mejor estado, ¿no? Bueno, mejor que, que la cancha de Puerto Viejo, sí, mejor. Bueno. No Hasta el patio de mi casa eso. está mejor que, que el Real Estamarindos, es en un, un estado lamentable. Eh, se dice que Yerjo Calle estaría listo para el duelo de... de Manta frente a Nacional De eh, esta semana a la otra Ojalá, porque Realmente para el cuadro Atunero Se le está haciendo muy complicada esta, esta salida y sin su público De aquí en Fútbol Asociados con un ritmo sabrosón y así y fue el, el empate y se remató la jornada con el empate entre Barcelona e Independiente del Valle uno por uno Muy un cotejo. partido, un juego en el que eh, hacía emocionar mucho a la hinchada amarilla, su tempranera ventaja con tanto de Matías Oyola, una linda jugada ¿no? José Ayoví para Díaz Díaz para Oyola, Oyola definiendo y todo parecía color de rosa, pero este cuadro de Independiente es realmente complicado, y lo viene ratificando fecha tras fecha y es que también había un problema la cancha no estaba bien, el clima no ayudó y se produce un horror defensivo de los que en Barcelona se han Espanto repetido, se han repetido constantemente, recuerda para que... el track 3 del día, Sí, démosle el track 3 del día, no... para no Campos no veo por qué no... Bueno, se hacen ahí, el, el uno le patea el tobillo al otro, el otro le, le mete un guaracazo en en las posaderas No sé, fue ahí toda un, una jugada extraña En la que Vinicio Angulo arranca con desventaja desde atrás de los dos zagueros Que iban ambos a un mismo balón, tanto Campos como Erazo y ya digo, se terminan mandando mano y pateándose mutuamente <risa> mientras Vinicius Angulo pasa por el medio de los dos como rayo hermano y les saca en dos zancadas les, les deja comiendo lodo porque es lo que había en la cancha y define muy bien ante Banguera con una seguridad sorprendente tercer gol del año de Angulo cuarto, cuarto Vinicius Angulo ya viene haciendo cuatro goles y sí hace un gol por partido hasta el momento de ahí hay que decir que Angulo tuvo un par de opciones más bastante claras y el Independiente no fue absolutamente nada más en campo de Barcelona. Mientras que en cambio Barcelona fue un champú de no sé de porque fue así, desesperación, sí, es peligroso de, de lo que pasó la semana pasada. Los disparos fuera como cinco o seis opciones que se perdieron, unas cuatro al menos Narciso Mina muy claras de definir, que fue muy raro lo que le pasó a Narciso Mina, en al menos dos ocasiones que estuvo frente al arco con todas las de ganar, le pegó con, eh, no sé, con los gemelos, le pegó con el tobillo, menos con empeine, con borde interno, externo, con taco con nada, o sea ni con los dedos, no sé, le, le pegó con lo que sea, con cualquier otra parte de la pierna, ni canillazo siquiera, pero realmente estuvo complicada la situación para Narciso Mina y no pudo definir, ya digo por lo menos tuvo unas cuatro o mm. cinco opciones claras de gol, de las cuales dos pudieron haber sido inmejorables si las calificamos así y no pudo definir no ¿Y pudo, Barcelona, no pudo definir. Barcelona ha, ha perdido cuatro puntos de local frente a rivales que en el presupuesto no estaba para nada hacerlo Loja, Independiente del Valle y, y es también... aquí cuando llega la, la pregunta clásica de, de transmisión de día lunes en radios del litoral ¿Qué pasa con Barcelona oye Yo lo veo jugar bien a Barcelona, lo veo hacer buenos partidos eh, desafortunadamente para el equipo amarillo no han tenido la buena fortuna o la calma suficiente, la madurez suficiente como para definir eso es, eso eso a veces se habla de madurez colectiva, madurez de equipo, es madurez emocional para qué para saber como grupo absorber los goles y también saber asumir los goles digo propios como rivales ...y también aceptar las opciones perdidas... ...o sea... ...no desesperarte... ...seguir trabajando con calma... ...saber manejar los ritmos del partido... ...llevar al rival al campo al que tú quieres... ...no caer tú en la desesperación que te propone el rival... ...eso es parte de la madurez que se puede ganar... ...como equipo, como grupo... ...y Barcelona todavía le falta... ...sin embargo juega bien... ...yo creo que si eres un hincha barcelonista y eres objetivo... Podrías estar molesto por la falta de, de resultados, de obtener básicamente los tres puntos, pero si eres un poco más eh, calmado, lo piensas por un momento... Puedes estar tranquilo viendo jugar también este equipo, porque se está moviendo bien, está mostrando superioridad. Hasta ahora, como lo decía el técnico Subelia, y le doy la razón en eso, hasta ahora Barcelona no se ha topado con un rival que le supere, ni en los bueno los amistosos del Deportivo Quevedo creo que le superó. Pero de ahí, el resto de juegos que los ha encarado Barcelona, siempre ha sido el rival que el perdón, el equipo que propone y ha sido el amo y señor en la mayoría de ocasiones de todas las acciones dentro del campo de juego no ha habido equipo que le supere futbolísticamente ahora se... Se, se dan goles por errores defensivos pero eso también es parte de la del camino parte de la madurez que tiene que buscar Barcelona su saga es la línea más cuestionada si se quiere se se rearmó totalmente la dupla de centrales incluso con los laterales también se, se ha cambiado no de la línea de cuatro el año anterior a esta A la que jugó por ejemplo este partido encuentras que solo uno de ellos estuvo actuando el año anterior Entonces todavía no es justificable pero se entiende que pasen este tipo de horrores Incluso ese autogol por ejemplo que se mandó también Jairo Campos en, en Ambato Es producto de que no han acabado de de embonar bien las piezas, todavía hay recelo Cuando estás, tú estás nervioso te pasan ese tipo de jugadas como la que pasó con Vinicius Angulo y tal vez como la que pasó también en Ambato, pero ese es el problema de Barcelona, que ha hecho buenos partidos y no ha podido sumar de tres. ¿Y, y qué ha pasado con la cancha de Guayaquil? A mí me sorprendió, bueno, ciertamente Oye, sí, fue un diluvio también, increíble, una cosa que... No sé, no y me parece que no hay cancha en el mundo que aguante lo, lo que sucedió con, con, en, el, en cuanto al clima en Guayaquil ese día. Es importante que a pesar del clima la gente le ha respondido a Barcelona hoy en día que necesita mucha más plata que antes Barcelona por cuestiones de deudas. De Luguercio. Eh, bueno, eso no se sabe qué vaya a pasar, pero lo más de emergente es todo lo que tiene que ver con Vanega, Chelo Delgado... Le deben una plata a Job, le deben una plata a Noir. Y así algunos rubros más que tienen que pagar, pero así de inmediato. Sumados, eh, sumados, sumado por ahí de seguro llega al millón. Se había hablado de que debía unos 800 mil Barcelona ya para pagar de inmediato, pero sumados otros valores, de seguro será casi un millón lo que tiene que pagar Barcelona. Ir pagando poco a poco y con buenas taquillas yo creo que sí podría irlo... Uh, superando, por eso es que se lamentaba tanto Barcelona la cuestión del clásico del astillero que no fuera en fin de semana así es eso sí, bueno, se aplaza el clásico del astillero, ya vamos a hablar de la fecha siguiente y sus, su respectivo calendario, sus designaciones en los bloques más adelante, recordar los resultados de la serie B, Rocafuerte uno, Valle del Chota cero, Grecia dos, Muchucruna cero, anda con buen pie el cuadro de Chone, para mi total alegría, eh, Ferroviarios dos, Deportivo Quevedo 0 azores uno, River uno, River de Guayaquil, obviamente, imbabura uno, Espoli cero, y finalmente, Católica uno, UT del Cotopaxi cero. Ajá. Ah. Muy bien, Eddie, eso fue la jornada del fútbol ecuatoriano fecha 5. Eh, entonces, respiro? otra pausa musical y al volver vamos con el tema violencia en los estadios y lo que sucedió respecto al fallecimiento del hincha de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, otro otro tema. Clásico de los 70s, igual una voz femenina vamos a a programar. En este momento vamos a ir con este Ring Mabel Bell de Anita Ward. Es realmente un, un tema, magnífico también, ¿no? Un tema muy muy bueno de disco muy dance que incluso se lo suena o se lo solía sonar a veces en, en discotecas actualmente. Ahí vamos. Ya regresamos de Full House. reporter Por si acaso dije fútbol y asociados en Noruega de vuelta de vuelta aquí en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World porque Metal World asesorían software y hardware a la orden con Metal World me, me, me, me, Metal World Y como no como no estamos aquí también gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónico y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96. No te olvides que nos retransmite los días viernes XDS Radio Online del Ecuador Saludos por allí Y bueno, eh, me puedes decir de quién es este cover de Jumping Jack Flash Esto es, ay perdón Es Ananda Shakhtar Ya, bueno, ok La propia es de los Rolling Stones. De los Stones, ¿no? así es. Pero bueno, no está simpático. Y uno, uno que es muy ácido crítico de cualquier cosa que intente imitar a los Rolling Stones, pero... No, a mí no, sí, sí me está simpatizando. Minuto Jump 28. En Barranquilla, Junior 0, Bolívar 0. Se pues está jugando el partido por el grupo 3 de la Copa Libertadores. Oye, en verdad, qué, qué maravilla que es esto de estos resultados online. Se jugó la liga de Singapur, por ejemplo. Hogan, United 0, Balestier, Halsa 1. Resultados de la liga de Georgia <risa> WIT Georgia Tbilisi 0 Zestafoni ah, no 1 no sea patán <risa> bueno sí a veces es muy, muy útil a veces ¿qué, qué diablos me importan los ciertos <risa> resultados que te dan pero bueno hay unos que sí son muy útiles eh, ya eh, metiéndonos de un tema muchísimo más serio eh, es tiempo de hablar de, de tema de violencia en los estadios y lo que ocurrió con el hincha de liga deportiva universitaria que falleció dentro de las instalaciones de la cancha de liga, el señor Cristian Calvache, el, el incidente se supone que es porque eh, eh, se había negado el ciudadano a brindar un vasito de cerveza, lo que derivó en una pelea, lo que derivó en un mal golpe que lo terminó derribando, y haciendo que se impacte contra el cemento del estadio, impacto que le produjo pues la muerte. Eh, cuando yo supe de, de, este, de este incidente y, y se decía, fue lío interno de la misma barra de liga, en, en, horrorizado, eh, apenado, Eh, no, un poco más horrorizado, ¿no? Porque yo decía, se está se está viniendo el mismo problema de Argentina, ya ya exportamos lo de el, las peleas y las peleas de las feas entre barras, pero ahora se vienen el, las peleas entre miembros de una misma barra, algo que parece aún más ilógico, ¿no? dentro sí. de lo que es una barbarie, que de todas formas es pelearse por un partido de fútbol, ¿no? A pelearse mal, a pelearse a muerte Sí, bueno, esto sucede en el marco de un escenario deportivo En el que hay controles, en el que está la autoridad Y en el que hechos como este no son aislados No son únicos, digamos Probablemente esta no haya sido la única pelea que haya habido ese día en el estadio de Liga Y son peleas producto de nuestra, no sé, a veces de nuestra naturaleza, ser violentos. Eh, eso es también algo que está a diario en nuestro entorno, algo que está en nuestra naturaleza. La, la naturaleza y la vida misma es violenta, es un conjunto de acciones que... ...son violentas ¿no? como el nacimiento mismo de las personas a veces... ...pero... ...yo no sé... Me, ...se me hace súper difícil a mí expresar un juicio sobre esto Edison porque... ...las peleas muchas veces se dan y... ...tú te pones a pensar ¿quién no ha tenido una pelea en la vida? ...pero... ...hay veces que... ...las peleas y producto de algún enfrentamiento entre una u otra persona... ...por un hecho con o sin importancia puede producirse como en esta ocasión un golpe de los que a veces nosotros llamamos mal golpe que vendría a ser más bien un golpe efectivo viéndolo desde la perspectiva tal vez de hacer daño de yo qué sé pero a veces se producen ese tipo de situaciones aquí el problema se da por, por al yo te digo por una escena que se repite muchas veces en un estadio de fútbol que se repite a veces hasta en una sala de cine un altercado una pelea Por ahí alguien que se tranza golpes con otra persona. Parecería que ser no algo muy, muy extraño, ¿no? Porque al fin y al cabo se dice que el operativo no fue tan in, no fue, digamos, tan ineficaz al punto de evitar el enfrentamiento entre hinchadas de uno y otro equipo, pero ahora ya te digo, ¿cómo controlas un hecho como este? O sea, es penoso, es lamentable. Que, que sigan sucediendo estos hechos, no las muertes de los seres humanos en por uno u otro motivo, en uno u otro escenario, en uno u otro lugar siempre son de tener pena y no son nada agradables. ¿Cómo controlas un hecho como este, Edison? Ya te digo, es algo como lo que sucede en cualquier otro lugar de la vida, un altercado que se puede dar por cualquier motivo. Claro, la, la cosa complicado la cosa está en que es del cómo cómo empieza esto ¿no? y, y se y se diría no es algo absurdo que por un por un vaso de cerveza muera alguien pero eso pasa o sea yo yo yo puede, tal vez esté mal que hable del yo pero alguna vez que he estado peleado con mi hermano mayor Me acuerdo que, por ejemplo, en el bus nos peleamos por unos cachitos, me acuerdo. Ya, loco, pero ustedes ya. deben haber tenido menos de 15 <risa> años cada uno, o sea... No, no, sí, pero éramos personas de colegio, digo. Pero son cosas que suceden. Hay gente que se choca el carro, le choca el uno al otro y se bajan a darse de puñetes. Eso pasa. Ya. Y adultos y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente a veces tienes mal día, reaccionas mal, te están en lo que sea. Pero... Aquí me parece que no es tanto el hecho de la pelea, porque eso es algo inevitable. Eso es algo que ya pasa más por cuestiones mucho más profundas de las que para cambiarlas habría que mover muchísimas otras estructuras, ¿me entiendes a lo que me ahora, refiero? La cosa es yo que, yo eh... me voy al hecho de que, por ejemplo, ahora producto de este hecho puedes empezar a tomar otras actitudes respecto de la venta de alcohol, llámese... ¿Bebidas moderadas, de consumo moderado, o definitivamente bebidas alcohólicas de alto grado en los ya, estadios? Ya sé, los controles ya Por ahí pasa también, me parece que por ahí podía pasar un poco el cuestionamiento. Finalmente ya, ya parece que se promulgó el, el, el, la, el decreto que ahora en, en los estadios solo se va a vender medidas de bebida de moderación en respectivos bares, en el kiosquito de la vecina, en el caso de la Atahualpa, yo no sé qué bares hay ahí. Pero de todas eh, no, formas no, sí, de la tribuna y acompañado con y acompañado con con comida que en la en la ¿cómo es esto? en, en la, la grada, ¿no? la práctica no se va a dar. En la práctica no se va a dar. Bueno, Mira, claro, claro mí, que sí, para pero mí la cuestión este, es la siguiente, Edison. Ya es de, ya te el digo. detonante de muchas otras cosas. Eh, y, y se habla justamente de lo que es la, el, el tema de la de la violencia en los estadios. Nuevamente se toca el tema Pero y y lo que es la cuestión de las de las barras bravas, las facciones violentas de las barras organizadas Disculpa, Madison, eh, en el yo, Ecuador. Yo yo le debo a otro escenario la discusión porque para mí en un partido de la selección donde hay mucha gente muy borracha. Tú ves más peleas que en un juego común y corriente en el que están dos de las llamadas barras bravas en el uno o en el otro lugar. Eso no es así. Peleas, peleas entre peleas gente que no pertenece a ninguna barra brava peleas ni nada por el estilo. De... Claro, peleas del a tipo mí... de lo que pasó en, en esta. A mí, en este sí, incidente hay, hay peleas este... así, de alguien que agarra y lanza por ejemplo la cerveza al aire festejando un gol y el de adelante estaba con su Blackberry en la mano, se regresa, le insulta y se agarran a puñetes y como están otros amigos, a veces lo separa a veces se arma más grande el problema eso pasa en conciertos eso pasa en el fútbol entonces para mí la solución no es eh, decir, bueno, es que la violencia es el problema para mí la solución es ver cómo encaminas a la gente para evitar que se produzcan estos episodios de violencia y una de esas maneras es lamentablemente como consumidor de cerveza y de bebidas alcohólicas lamentablemente es restringiendo o prohibiendo eliminando totalmente el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica en un lugar donde se reúna masivamente gente entre los cuales puede haber muchos desaprensivos y violentos. Sí, y debería ser esa la, la mí, solución. Por ahí va la cosa, porque y... ya te digo, la violencia está, y va a seguir estando, la violencia está en los niños de quinto grado que se pelean los unos contra los otros, y eso pasa, es que eso pasa, va a pasar siempre, o sea, ¿quién no se ha dado de puñetes en la vida y bueno, quién muchas. probablemente no se vaya a dar algún rato? Es casi inevitable, tienes que ser una persona muy inteligente, muy evolucionada, no sé, superior como para poder tener la sapiencia bueno, eh, suficiente de, para evitarlo. Bueno, es de otro tipo de persona, no sé si superior o inferior, pero oh, eh, la, Emocionalmente, la gente hablando, no, violenta, tal vez, no la gente que le huye a la violencia que es es, es, es es poquísima, realmente es rara. Y además hay gente que puede huirle a la violencia, que en algún momento ha tenido que reaccionar de alguna manera con contacto Violente. golpe físico, y no me digas que no, esa es la realidad. Entonces... No es como prohibirle a la gente Que sea violenta, porque eso es inevitable Seguramente hay otras maneras De catarsis para sacar la violencia Que muchos de nosotros la conocemos Como el deporte, yo qué sé Las artes marciales, lo que sea En fin, la meditación Yo qué sé hermano, pero oír Eh... Bjork o alguna de esas cosas, no sé <risa> <risa> Eh, no, ve eh, Ahora, la, la cosa pero... es que esto cat catapultó A muchos otros temas Eh... Obviamente, dentro de la hinchada de liga se hubo, eh, ahí la, el, fue el tema de la indignación. ¿Por qué? Porque eh, entre miembros de, de la misma barra terminó una una persona matando a otra. Entonces, eh, esto fue un punto de partida. A, así no haya sido el tema de, de hinchas violentos, etcétera. Pero esto se puso a, al tapete el, el tema que hay gente que realmente... Bueno, todo el mundo tiene su, su su su su germen de violencia, dices tú, y que todos en alguna de alguna en algún rato nos terminamos dando de puñetas según tu punto de vista o actuamos Pero de manera cosa, violenta. una cosa es la gente eh, eh, la gente normal que puede reaccionar con violencia en una situación extrema, que yo digo, la gente normal reacciona con violencia en una situación extrema y otro tipo de personas que buscan la violencia en cualquier cualquier situación, y eso es lo que sucede con ciertas facciones de las famosas barras organizadas y yo estoy muy de acuerdo que ni siquiera son la mayoría, sino son cierto cierto grupo de, de gente desadaptada, delincuente que poco a poco al cual, jala al resto que, también que va jalando al resto y que sobre todo, este es el tipo de gente a la cual, y esto va, no se sé, puede sonar hasta fácil, no sé necesita ser aislada Y, y no sé, encerrada, lo que sea pero la cosa es que Aislado, no, dejémoslo no terminen eh, contaminando el, el, el, el ambiente del fútbol donde cada vez, eso sí se, se topo pues este tema a consideración, se vuelve más violento, más inseguro menos espectáculo familiar eh, más cosa de locos Sí, entonces la solución es para mí yo exponiendo lo que te digo de que la violencia, no no me parece que ese sea la discusión de de, no sé, ¿Por qué se vuelve la gente violenta o algo por el estilo cuando realmente la, la violencia está ahí, ¿no? Para mí hay que ver las soluciones desde los controles. Es decir, las peleas siempre van a existir, me parece hay a mí los que controles, siempre van a existir, y los controles pero... de se debe eh, la labor policial, la labor de pesquisa, la labor de se cámara, debe de identificar plenamente para aislar a la gente a, a los verdaderos delincuentes, a los que toman a la violencia como algo cotidiano y hasta de juego de, y diferenciarlas de la gente que bueno desde tu punto de vista yo lo voy a asumir este eh, reacciona de forma violenta en casos de emergencia y de, sí, sí. en casos de extremos. Entonces exactamente ya, ya que tenemos esa condición justamente lo que tú dices, ese es un punto importante, evitar el germen que puede detonar en el resto también la posibilidad de reaccionar violentamente e hey, irracionalmente, por ejemplo, en un evento deportivo, o en un evento masivo. Y es cierto, o sea, hay que aislar a las personas de, lamentablemente, estas malas influencias que puede haber. Porque sí son malas influencias, porque terminan enrareciendo el ambiente, porque al ser muchos, terminan convenciendo al resto de actuar de una manera poco, poco inteligente. Eh, ahora está también lo de las cuestiones de la bebida. La bebida es un desinhibidor que a la largo o corto plazo, y no hablemos en otra dimensión de drogas aún más fuertes, drogas ilegales, que terminan convirtiendo a las personas en presas de su propia ira, en presas de sus de sentimientos, sus pasiones, de sus pasiones. Sí, entonces hay que regular, número uno, Podría ser el ingreso de personas violentas, de personas que pueden sacar lo peor de los otros y el consumo también, creo yo, de sustancias que pueden sacar lo peor de uno mismo. como Y la regulación hemos... de tal, ¿Perdón? Eh, eh, es una, una regulación mucho más estricta porque todos ¿No? hemos sido testigos del famoso trópico trópico en en, ¿Sí? la, en, las, en las populares, algo que se supone que, hacer, que es proscrito que porque en no es medida de moderación. ¿Has chupado o ¿no más has chupado fuerte en el estadio? Claro, yo yo sí Yo, yo también y, y la cuestión la, eh, Y también, no sé, les, y aún mucho más grave Es la cuestión de las drogas ilegales Sin duda alguna, y eso es algo que en las populares Y en las barras bravas está vista Y paciencia de toda la gente Y eso es muy difícil Pero de alguna manera tiene que ser erradicado De las gradas, porque si no Cada vez vamos a lamentar lo mismo no Que incluso molesta al resto de gente Digamos Puede ser que alguien se drogue, pero a veces los vapores, los dolores, el mismo hecho de ver personas que se están drogando al frente tuyo. Uno ve cómo hay gente que lamentablemente se molesta y de seguro no regresa más al estadio al ver ese tipo de cosas. O sea, hay, hay todo, todo ¿Qué? un atentado Esas, vamos. en torno al espectáculo y al respeto de lo que los otros puedan. No vamos a alentar o sea. a, a la, claro, nosotros no vamos a por aquí a, a, a pasar por la mojigatería, pero realmente eh, de, de un espectáculo en el que, en el cual hay tanta gente y, y por lo tanto hay un factor de riesgo mucho más grande, pues las, las drogas ilegales tienen que ser aún más ilegales aquí. En este, en este tipo de aspectos, sí, sí, en es estas que circunstancias. aquí en algún momento, con documentos en mano, creo que citamos las los efectos que hay en los fenómenos de la masa, ¿no? Y cómo uno termina convirtiéndose muchos muchas veces parte de la masa, y si la masa está envenenada, está está bajo efectos de sustancias que alteran sus percepciones, sus reacciones, nada bueno se va a obtener, entonces hay que tomar todas las medidas necesarias, no es que seamos, no sé, nosotros eh, curas o algo así, pero en vista ya de los hechos que han sucedido en otros países y que están sucediendo aquí desde hace ya largo tiempo, no queda más que decir eso, o sea, es lo que... Me parece se tiene nos, nos nos parece se tiene que ir aplicando. Hay que especializar al... más a la policía, no yo no he escuchado mucho que la policía en cuanto a espectáculos espectáculos públicos y fútbol en específico hayan recibido nuevas capacitaciones, como es, hemos me... resaltado nosotros el caso de Chile donde también hay hechos de violencia, hay que decirlo, pero y, y al menos nosotros hemos conocido que allá los carabineros tienen eh, capacitación específica para espectáculos futbolísticos. Sí, y a mí lo que me parece es, es sorprendente lo, lo, la postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que realmente eh, hacen declaraciones muy poco esperanzadoras cada vez que hay estos, estos sucesos. Como cuando en... pasó afuera del estadio de liga lo del chico Erazo, que decían ellos que ya no tienen nada bueno, que ver con ellos porque fue fuera del espectáculo deportivo. Hoy también, lejos dicen del que no, estadio, fue nada que, fue que no, no, no tiene nada, nada que ver con ver. ellos. Y, y otra vez, de ahora fue dentro, igual dicen que nada que ver, no yo, yo no entiendo aquí. Al fin y al cabo, ¿cuan, ¿en qué quedamos? O sea, cuando hablamos de derechos de transmisión y de merchandising, tú si sí eres el dueño del espectáculo, eres el dueño del circo, quieres cortar el bacalao, pero cuando hablamos de hechos problemáticos que suceden dentro y fuera, no eh, los escenarios, ahí sí ya no es tu responsabilidad. Y eso y, y eso quedamos. está muy mal por parte de la de la de la Federación. Yo, a mí sí realmente es el punto más bajo para mí en cuanto a la, a la dirigencia deportiva, hay un punto tangible al cual atacarle, nada nada hay, que hacer. Hay hay una cuestión aquí que cuando las cosas se hacen políticas de se, se sabe decir, cuando algo es política de Estado, a veces se le da otra categoría. Digamos que si erradicar la violencia y aumentar los controles fuera una política de la Federación, Tal vez tuviera otro impacto, porque tuviera otro apoyo económico, otro norte, otra eficacia, pero con los precedentes de lo que tú bien estás citando, ¿qué se puede esperar? Es como pasó, bueno, en, eh... como pasó en Inglaterra, cuando la federación finalmente y los clubes decidieron... Hacer bandera de lucha erradicar La violencia, al menos dentro Y en los alrededores inmediatos De los escenarios deportivos La cosa cambió, cambió la cara del fútbol inglés Y hubo un resurgir, hasta cierto punto Lo hemos hablado ya en otros momentos De los clubes ingleses, más no de hasta la selección Que todavía sigue bueno. ahí, Económico e inclusive Futbolístico y, y todos decían, bueno Inglaterra Pero es un, una cosa muy lejana Y tiene muchos recursos, pero Eh Vemos el caso de Colombia Y, y está la mano Si lo lograron ellos, son nuestros vecinos Pues tan difícil, no debe ser Y hoy vemos estadios sin mallas y, y vemos un ejemplo Realmente en el pero continente, lo que hace Colombia La cuestión de Colombia es que todavía les está costando No olvidemos que el año, la, el año anterior Nomás también hubo un fallecido No, pero de chiste pero... en chiste lo están logrando Y nosotros cada vez estamos enjaulando En cambio, más a los estadios Porque no nos queda de otra Porque no, no solucionamos de otra forma los problemas y bueno en el caso de liga eh, eh, esteban paz ¿no? eh, cuando a, apenas conocido el incidente pues ya habló de las medidas a tomarse se se habló que y no hubo incidentes efectivamente entre entre miembros de barras distintas y y, y en el caso de, de yo bueno yo sí le creo que, que se emprende la, la lucha Se dice que se empezará a fotografiar a la gente que ingresa a la popular, a ubicar a los violentos, me parece excelente. No que se decían se... que ya los tenían ubicados a los autores es, de la Gresca. Supone que ya los tienen ubicados, pero sí. las cosas fotografiarles a todos es para, para barajarlos a todos de una vez del estadio. Hay que decirlo así, lamentablemente, muerto a muerto han habido algunas reformas que se han ido aplicando. Ya la ley del deporte se hizo hace rato lo que permitía aplicar el derecho de admisión y el, la posibilidad de que tú con un fiscal actúes de oficio ahí en en los estadios, verdad? Eso ya se ya se reformó, se lo hizo hace algún tiempo. Pero y repito, qué pena que se tenga que decir así, pero ha sido muerto a muerto. Que las cosas se han ido aplicando. En un momento, debido a hechos penosos, se ajustó con aquello de las cámaras de vigilancia que ahora se tiene se debe tener, ¿no? Lo del mallado. A veces no nos gusta pero también es algo que se ha ido aplicando poco a poco eh, La división de los espacios para lo hinchada local, hinchada visitante y tal También que ha ayudado bastante, se lo ha ido aplicando poco a poco Relajo tras relajo ha ido empujando a esto, lamentablemente solo así estamos aprendiendo Y hay que ver qué medidas finalmente se van a tomar ahora y... So, eh, sí, creada. siempre hemos hablado que, que la cancha de liga tiene una configuración especial Y que realmente Pero te fijas la, que en, en esta ocasión no se dio por eso Lamentablemente Resulta, resulta que los, los operativos, eso también hay que decir O sea, no hay que solo irse de un lado, hay que verlo desde el otro Resulta que los operativos muchas veces son bien eficaces En la ciudad de Guayaquil son muy eficaces, cada vez más eficaces O al menos eso da la la, la idea aquí en el mismo estadio de Liga, me parece que poco a poco se mejor. ha ido puliendo, porque ya no se escucha de relajos de entre hinchadas, Porque me parece equipo. que, bueno siempre yo, pero, yo, yo he, he dicho esto, no que dado cómo son las salidas, dado cómo son las calles, eh, se, se hace un, un poco como propicio para claro, los encuentros claro. entre barras, pero, pero creo difícil. que sí, en pero verdad no se han pasa. tomado las medidas pero, necesarias dentro de lo difícil que para mí me parece que es controlar este estadio por, por esa pasa, configuración. Pero pasa y pasa poco, Edison. O sea, sí sucede. Uno como persona que va de a pie al fútbol ha visto... ...los relajos que todavía hay... ...pero son mínimos para lo que sabía ver antes... ...en fin... ...y entonces y, sí, esto hay, lastimosamente... ...hay medidas radicales... ...ahora yo no dudo que Paz lo vaya a hacer... ...incluso de Paz se dice mucho que... ...pretende candidatizarse hasta la alcaldía... ...en algún momento determinado... Eh, ...entonces Esteban. no dudo que él... ...por ejemplo, aproveche incluso la coyuntura... ...para eh, demostrar una imagen... ...aparte que él ha sido una persona... ...que en beneficio de su empresa... ...en beneficio del negocio al que él representa... ...y que me parece también quiere... ...que es liga... ...ha tenido que tomar ciertas medidas... ...y lo ha sabido hacer... ...esperemos que también ahora se dé eso... Así es, y bueno, hemos, hemos topado un poco de todo... ...en, en cuanto a este tema de, de la violencia en los estadios... Pero coincidimos en dos cosas, ¿no Edison? Tiene que ir ya... ...porque de cabeza lo del el control y lo del registro de las personas que tienen actitudes desfavorables en los escenarios públicos deportivos de fútbol principalmente y yo creo que lo del alcohol es definitivo y todo lo que tenga que ver con sustancias psicotrópicas y demás eso es definitivo así es bueno se, porque... se espera que se tomen las medidas respectivas y bueno eh, cerramos entonces esta parte de, de de fútbol y asociados vamos con la última pausa musical que tenemos que regresar con Con el tema del fútbol europeo, las previas y los pronósticos, y ¿qué nos tienes para este momento? Un temazo ahí que te va a alegrar y que puede venir bien al momento. Espero que te lo goces, Barcida Franklin. Bon y asociado. Regresamos aquí en Full Asociados gracias al aguante de Metal War porque Metal War es en software y hardware a la orden con Metal War. No, gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096 82 Llegando al final de Fútbol Asociado Vamos a ir con tablas y pronósticos Ya Edison Eh, mol... antes Dime Eh, bueno eh, Oye, Estamos hemos... a aguardar el inicio del segundo tiempo Atlético Junior 0, Bolívar 0 el Grupo 3 de la Copa Libertadores vamos revisando so, los lo que pasó en la Liga de Campeones la Champions League oh, sí faltaba Champions y Europa League cierto a ver rápidamente el 6 de marzo Benfica derrotó 2 por 0 al Zenit de San Petersburgo sí es sobre el final el segundo gol del cuadro portugués que lo clasifica a cuartos de final el Arsenal le pasa 3 por 0 a Milan Los yo... tres goles Chile. en el primer tiempo del uh -huh. Arsenal parecía que se daba el milagro. El Milan tenía una caterva de jugadores lesionados y ausentes. Es un Milan poco poderoso realmente y con serios problemas, insistimos, en la saga. Al menos en dos de los goles en el penal y en, un, y en el primero me parece, como yo te había señalado el otro día en el amistoso de Brasil, Thiago Silva. Fue uno de los responsables, he ahí para mí uno de los motivos por los que esa saga de Brasil igual no camina. Al igual que la del Milan, no tengo, ni lo conozco, yo te hago así, pero no sé. Eh, concatenando lo que habíamos dicho la otra vez, o lo que yo había dicho al respecto. Con Proel, esto, dime, de todas dime. formas, el Milan pasó a cuartos de final con la goleada 4 por 0 que había propinado en la ida. Mientras que el Benfica le pasó 4 por 3 al Zenit y pasó, ¿no? A la siguiente ronda también. 2 por 0 con eso, 3-2 había sido el resultado en San Petersburgo a favor sí, sí. de los rusos, entonces pasa el Benfica. Oye, el Apoel, eh... este este partido lo vi buen buena... bueno, vi sobre todo los suplementarios y un chance del zapping, ahí algo le pude ver. 1 por 0 sobre el Lyon y en el, los penales pasa 4-3 del Apoel, eso fue una cuestión épica para ellos, primera vez en octavos, primera vez ahora cuartos de final. Así es, es un, un equipo desarmado. Totalmente histórico lo que ha hecho el apoyo de Nicosia, el primer cuadro de Chipre que llega tan lejos en, en Champions League, cuartos de final, es sin duda todo un logro para este equipo y bueno, vamos viendo qué más sorpresas puede dar. Si llega más allá sería increíble, pero bueno, ya ha cumplido un papel excelente. Y otro récord histórico fue lo del 7-1 del Barcelona sobre el Bayern Leverkusen. Intermedio de cinco goles en un partido de Champions League de Lionel Messi. Cada vez más grande la pulga. <risa> Futbolísticamente, ¿no? Ya de, de ahí del 1-60 y pico no pasa, pero ¿qué, qué nivel? <risa> y Sí, pues yo creo que Messi va... A... Terminar siendo el goleador histórico de la Champions League. Tiene todavía delante de él a Raúl. Ya, si no estoy equivocado, lo agarró a... Está ahí tras de Di Stéfano ¿no? Ya creo que le pasó. Sí, lo pasó a Di Stéfano Y es un, un jugador que con cinco tantos en un solo partido pasa ya a la historia. Sí, ya lo pasó a... No, está detrás de Di Stéfano Mira está con 49 goles Está junto a Di Estefano Perdón eh, Y adelante de él solo está Raúl El buen Ruth Van Nistelrooy, Thierry Henry Y te digo Lionel ahorita tiene 49 Raúl llegó a los 71 Lionel tiene 24 que, Está para largo que, Digamos que pueda participar En cuatro Champions más y que haga De a 10 goles que para él ese es un re, un promedio lógico, son 40 más, 89 superado, bueno, estoy exagerando, tal vez pueda jugar más Champions, seguro poder jugar unas 6 más, ¿no? si es que no se aburre antes, no y dice, bueno, yo creo que mejor me voy a dedicar al básquet, que eso tal vez sí sea un reto para mí, <risa> porque ya ahorita en el fútbol como que... No, no obviamente sé. el tema pendiente de Messi es el tema selección, El, el ceja en el, cej ceja la consecución de una copa del mundo es lo que le, le puede preocupar más a Messi ciertamente eh, ya entra el debate que no es lo mismo el Messi con la albiceleste que el Messi del Barcelona pero ese es el, el reto que tiene pendiente sin duda la pulga es que imagínate Messi Tiene 49 goles en 65 partidos jugados. Eh, teniendo solo 24 es una, años, es una barbaridad. Es una estupidez. Mientras que Raúl tiene 71 goles, pero en 124 partidos con dos clubes, con el Real Madrid y el Schalke. O sea, eh, tiene el doble de partidos de Messi y no tiene el doble de goles, ¿no? Así es bueno. Es la, la eh, entonces los, los clasificados, el Barcelona, el Apoel, el Milan, el Benfica, habrá que ver lo que pase en los partidos de... Eh, en el resto de edades, esto se definirá la próxima semana. Internacionales ante el Marsella, Bayern ante el Bar, ante el Basel, el Chelsea ante el Napoli, vamos, Napoli, y el Real Madrid ante el CSK de Moscú probable que gane el Real Madrid y ya ganó Sí, el, el, el, la llave entre el Olympique y el Inter yo le veo al Olympique, eh, sí. va a ser el Bayern, es la, la que más, más recaudos tengo El me juego por los suizos por último, pero va a ser muy difícil, Real Madrid se CSK pasa el Madrid Napoli, Chelsea pasa el Napoli yo también me la juego por el buen Napoli, 3 por 1 le derrotó en el San Paolo Eh, Europa League, Atlético de Madrid, tres, estos son duelos de ida, eh, tres para el Atlético de Madrid, uno para el Besiktas, uno, twente cero, Schalke, eh, cero para el Metalist, uno para el Olympiacos, Metalist de Ucrania, ¿no? Ajá. Uno, Sporting de Lisboa, cero, Manchester City, dos, Azet Alkmark, cero, Udinese, eh, Standard Liege, dos, Anofer, dos. Valencia 4, PSV 2 y el partido que tuvo más atención mediática, el Manchester United cayó 2 por 3 en su casa frente al Athletic de Bilbao. Y estuvo a punto de quedarse 3 por 1, ¿no? Y eso ya hubiera sido lapidario, este 3 por 2 como que da todavía un esperanzas. Un concierto táctico lo que dio el cuadro de Bielsa, Nada, eh, sin duda. ¿Qué figuras? Llorente, Muñahín... Es un nivel. cuadro que, que funciona como relojito. Eh, y, y, y yo creo que también es... es ah, bueno, mucha gente que dice que Bielsi, Bielsa y Bielsa, yo creo que es un técnico excesivamente mediático, pero... Y sí, es, buen hay, hay que ah, es bueno, pero... Y también hay que reconocer que... Tiene una gran ves, generación dirigiendo de, de jugadores vascos, Muñahí, Susaeta Llorente. A, a Urteneche Amore por Vieta, la banda tú. Aguirreche eh, El portero Iria Sos, Iriaola F, etc, etcétera. Es, es un buen equipo Una buena generación, San José Que entra al cambio, De Marcos también Buenos sí, jugadores Sin equipo. duda Y es buen técnico también Bielsa No por nada el Athletic también está en la final De la Copa del Rey, la va a jugar contra el Barça Sí, eh, a, a, habrá que ver, pero sí, yo creo que hay veces que se exagera con la, la bola que le paran a Bielsa, me parece. De eh, todos modos es buen técnico. Sí, yo, yo creo que sí es bueno, sí, sí. Eh, en fin, eso con la revisión europea y vamos a revisar entonces las tablas de posiciones del fútbol ecuatoriano. Tabla de posiciones de primera fútbol ecuatoriano se viene aquí porque si tú no... Lees fútbol asociados.blogspot.com. Si no te prendes con el podcast, hay... ¿Qué hay? A... Tabla de posiciones. Hay tabla. Que dice lo siguiente. El puntero. La liga de Quito. Esta puntera. 10 puntos y más 8 de gol. Diferencia en primer lugar. Segundo viene el sorprendente y dependiente José Terán del Valle con 7 y más 3, un fútbol muy ordenado, de bastante presión el del Independiente. Tercero está el MLE con 7 y más 1. Cuarto está el técnico universitario con 6 y más 3, invicto por cierto al igual que Liga, al igual que Barcelona que está quinto con 6 y más 2. Sexto viene el Manta con 5 y 0. El séptimo lugar lo tiene Liga de Loja con 5 puntos y 0 también. Octavo lugar el Deportivo Coenca, 5 menos 1. Noveno lugar para el Nacional, 5 menos 2. Décimo el Macará, 4 menos 1. El décimo primer lugar el Deportivo Quito, 2 menos 2. Último lugar con muchos problemas del Olmedo, 0 menos 11. Cuatro partidos jugados, cuatro partidos perdidos. Menos once. ¿Cómo? complicado Muy difícil. Serie B. La Serie B. Vamos apenas dos partidos disputados en la Serie B. La tabla está así. primer lugar, la Grecia. Vamos Chone todavía, 6 puntos más 4 Segundo lugar el Imbabura, 6 más 3 Tercero lugar la Católica 4 más 1, cuarto lugar Ute del Cotopaxi 3 más 2, quinto Ferroviarios 3 y 0, al igual que Rocafuerte 3 y 0 Séptimo el Quevedo Con 3 y más 1 Octavo el Azogues con 2 y 0 Noveno el Valle del Chota Con 1 y menos 1 Décima la Espoli con uno menos uno. Décimo primero el River Play. De Guayaquil, 1 menos dos. Último el Mushuk Runa. Recientemente ascendido, 0 menos cuatro. Los dos ascendidos, vemos están a la cola del... De la tabla. Está aquí se el ponchito a ver si así vacuna el Mushuk Runa. <risa> se están sofocando. Bueno. Vamos entonces a... Pronóstico Vamos de la siguiente fecha a asegurar lo que será la fecha 6 6 de la primera del fútbol ecuatoriano. Dice lo siguiente, Eddie, ¿con qué iniciamos? Bueno, eh, este viernes arranca la jornada número 6 en la cancha de Liga Deportiva Universitaria de Loja con el duelo entre Liga de Loja y el Manta Fútbol Club. Creo que gana la Liga de Loja 2 por 1 al Manta. ¿Tú qué opinas, mi estimado 1 es? por 0 favorable a la Liga de Loja. Local también. Eh, sigue la jornada entonces en sábado, horario el cual se está apropiando el Independiente del Valle, que a las seis de la tarde de este 10 de marzo enfrenta al Macará. Yo creo que gana uno por cero el Independiente. Du för 0. Själv inte cotejo. El resto de la jornada se la diskutera idag domingo. spelas vid middag. 2 för 1. 2. 3. 4. 4. 5. El 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Para estadio lleno ¿Qué opinas tú Ed? Uno por uno Yo me voy a ir al 2-2 Muchos goles habrá en la vista según tu punto de vista Ojo al verso eh, El mediodía también pero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar El Deportivo Cuenca enfrenta al Deportivo Quito Buen partido este Creo que el Cuenca gana 2-1 ¿Qué opina? 1-0 para el Deportivo Cuenca Resultado local Finalmente eh, El Nacional también a mediodía del domingo recibe al Centro Deportivo Olmedo ...mucho me temo que ...el equipo del Ciclón ...va a seguir perdiendo y esta vez lo hará ...0 por 1 ante el Nacional Tu Eddie ...yo pronostico ...que la buena noticia es que el Olmedo ...hará su primer gol, hará 1 ...lo malo es que el Nacional le hará 3 <risa> Está complicado el está complicado ...y el Clásico del queda... Aplazado. Así es, para el 18 de abril, a las 16 horas 30, 18 de abril es miércoles. Sí, se va a jugar muy bien. Bueno, buen eh, pongas el día que pongas Barcelona versus Emelec, va a tener mucha gente. Debería. Por las expectativas que generan ambos equipos, podría no. bien llenarse. Ojalá... Para el bien de ellos de, Del dueño de la taquilla vaya mucho público Esto viene sea... siendo entonces todo Por hoy, por esta semana en Fútbol y Asociados Yo soy Edison Guapaz Zambrano Me despido y esperamos Que les haya gustado mucho este programa Aquí está Seba Escalero Agradeciéndoles que nos hayan escuchado Y ya nos escucharán la próxima semana También, fue Fútbol y Asociados Muchas gracias Che, esto es fútbol asociado. Están listos, chicos. <risa>